haciendo distintas movidas, alternativas, eh, ofreciéndolo, mostrando que se puede entregar un buen espectáculo de Liga sí. Nacional, se logra que aquel espectador que tiene ganas de ver un buen partido, porque no además puede. lo fue, la previa... Sí. Eh, presentaba un bonito espectáculo entre obras y gimnasia eh, pueda sí. ir, pagar su entrada y disfrutar como quienes no pudimos ir disfrutarlo también a través de la tele independientemente si empezó a las 9 o a las 10 vamos a hablar con el entrenador de obras sanitarias con Julio Lamas para hacer un balance de lo que ha dejado el partido de este fin de semana y el número uno de la zona sur de la fase regular en la Liga Nacional de Básquetbol Julio, ¿cómo te va? Matías Traversa y Fabián Pérez, te saludamos en uno contra uno Radio bienvenido muchas gracias, buenos días chicos Bueno, ¿se puede hacer hoy una, una evaluación, Julio, de la fase regular de obra ya con el número uno en la Sur? Sí, por supuesto. Eh, bueno, estamos contentos ¿no? de haber eh, conseguido el, el número uno de la Sur, eh, también siendo consciente de que eh, es el número tres de la Liga, no que, que Kinza y Vegata... Este, han hecho un récord superior al nuestro y bueno, con este nuevo formato pienso que tiene valor, que vale sí. este, el haber eh, conseguido un partido más de local que los demás para los próximos playos y también con la este, certeza de que est estos playoffs que vienen ahora con 16 equipos, bueno, da la impresión de que empieza un poco todo otra claro. vez, cuando en realidad tampoco lo es, pero como que lo méritos hay que hacerlo de acá en adelante. Y desde el juego, ¿qué te dejó este, este tránsito de obras en esta parte de, de la liga? Que, bueno, ya falta muy poquito para el final de la fase regular. Desde el juego hemos sido un buen equipo, tenemos buenos jugadores, eh, hemos sido un buen equipo que ha tenido irregularidades en, en el en el funcionamiento o en el nivel de juego entre cada partido no, no hemos sido estables eh, eh, tenemos virtudes y defectos de equipo joven o nuevo y, y creo que para este momento ya lo tenemos que asumir no y que eso no nos genere dudas sabiendo que, que, que es fundamental eh, la concentración o... O, o el eh, nivel de juego defensivo pero una vez que todas esas cosas que tienen que ver con la responsabilidad estén hechas no este este no tener eh, eh, dudas por eh, nuestro con, con nuestro juego que es aceptarnos como somos y jugar así gracias bueno saludarlo a Julio felicitarlo por, por... Ese número uno, y la verdad, Julio, metiéndonos en lo que fue el, el, puntualmente el partido del, del viernes, eh, fue un gran juego para ver por televisión, para disfrutarlo. Este, tuvo de todo, creo que jugaron contra un equipo que, que juega muy bien, eh, independientemente de la posición en la tabla o, o del resultado que pudo tener en ese partido. El equipo de Gonzalo García jugó muy buen básquetbol, es un rival durísimo. Eh, y, y, y hemos visto un buen juego con todas las variantes y, y lo lindo que tiene este deporte, ¿no? Así es, yo pienso lo mismo fueron, la verdad que el partido en Comodoro y el de acá, jugamos dos veces en siete días y bueno, terminó uno con una última canasta de De, de Los saltos en, en, en, digamos, bola en el aire ganó gimnasia y el otro en alargue bueno, eh... Demostración total de que la paridad entre obras y gimnasia es absoluta. Eh, eh, gimnasia ha sido el equipo que mejor ha jugado al básquet en la zona sur. Eh, la verdad que son excelentes, creando ventajas y después aprovechándolas de la mejor manera. Y eh, han. Subido el nivel, dos jugadores eh, como de los Santos y Aguerre... que eh, están en el mejor momento de su carrera, que eh, eh, de manera notable eh, también están en una buena versión ya, físicamente rejuvenecido Cabaco, Masclansi que es este, un, un pivote eh, eh, en esta liga destacadísimo puede ser el mejor, eh, hacen que entre todas las individualidades y el sistema que funciona tan bien, sea un, un rival durísimo. A lo, a lo que voy es que eh, Gonzalo García hecho una de las cosas más importantes que tiene que hacer un entrenador, que es mejorar a sus jugadores. Y están, están de primera, están impecables. Eh, esa paridad que no se refleja... Eh, digamos, en la posición, en la tabla de los partidos ganados. A lo largo de toda la, la primera y la segunda fase siempre eh, eh, Julio sostuvo, corregime si no era así, que el equipo por ahí tenía mejores resultados que juego, o eran mejores los resultados que el juego dos pretendías. Eh, esa paridad que no se refleja en el marcador, y que en el juego sí está porque bien vos a marcás. ¿A qué se, a qué se puede deber? ¿A qué, ¿A qué se le puede achica, a, eh, achacar? No, bueno, ahora ya se refleja en el récord, porque nosotros ganamos dos partidos más que gimnasia. Entonces, ahora mismo, contando los 51 partidos jugados, el récord es muy parejo de, de obras y de gimnasia. Dos eh, partidos en 51 no marcan eh, ninguna diferencia. ¿Sabes a qué se puede deber? A las expectativas previas, Fabián. A las expectativas previas. Que, que bueno, que, que hay siempre alrededor de un equipo y y en el entorno o en, o en el medio en general entonces este, a veces eh, sostenerla eh, a los equipos le genera este, eh, nervios opresión, o presión eh, o ese tipo de cosas y, y gimnasia vino desde un lugar más eh, eh, eh, tranquilo en la previa y obra vino de, de que el arranque se decía que podía ser un equipo para estar entre los cuatro primeros. Me parece que viene desde ahí eh, una situación. Y la otra, bueno, nosotros somos un equipo nuevo eh, buscando el camino. A veces cuando hay un equipo nuevo, el rompecabezas cae armado. Y a veces no, hay que pulir las piezas y nosotros somos el segundo caso. Y, y a vos, Julio, como entrenador, en... En la lógica, generación de expectativas, porque hay buenas figuras, hay un buen cuerpo técnico, eh, hay una, una infraestructura que apoya y, y, y cimienta esta generación de expectativas que presentaba obras en la apertura de la temporada. Eh, ¿Te costó más de lo que pensaste, de lo que planificaste, encontrarle identidad, encontrar que este equipo joven se empiece a, a articular como equipo en Sí. En algunos aspectos sí, en otros no, porque, digamos, al final los resultados tuvieron en, en toda la temporada regular y en el juego hemos tenido momentos en los que sí, momentos en los que eh, en los que no. Entonces, eh, eh, no, no hemos sido un equipo que tuviéramos la mejor química... Eh, de manera espontánea ni eh, y uno que, que no haga lo que tiene que hacer cuando entra a la cancha porque convengamos que este, bueno, si no hubiéramos estado mucho más atrás o no hubiéramos cumplido con las expectativas que había sobre nosotros Julio y, y ahora estamos hablando con Julio Lajas, técnico de, de obras sanitarias, número uno de la zona sur, número tres de la serie completa digamos, si llamamos la zona norte y la zona la Conferencia Norte y la Conferencia Sur, este, está detrás del récord de Quinza y Regatas. Independientemente de los récords, ¿no? y hablando del nivel de competencia, hablando del nivel de, de juego, ¿fueron Quinza y Regata los mejores equipos de esta primera fase? Sí, Quinza fue el mejor de manera absoluta. Eh, si este fuera un torneo que terminara con temporada regular, sería el campeón de largo y hace muchas fechas. Eh, no es así, acá jugamos con otro formato, pero quizá eh, fue el mejor equipo de la temporada regular, y un escalón abajo y solo el siguiente fue regata de corriente, que fue de menos a más, lo que es para ellos una buena noticia y una alerta eh, para quizá, para los playos, y un atractivo para la competición, digamos, los candidatos este o los favoritos de la zona norte eh, pueden ser un, una serie final de la zona o una semifinal de liga de grandísima calidad. En, eh, luego hubo un escalón eh, que en la zona norte lo tuvo San Martín de Corrientes, Atenas en la segunda mitad o en el último tramo de la liga y en la zona sur lo ocupamos obras como Doro y Peñarol ...en ese, digamos, quinteto de equipo hay un escalón... ...en los cuales todos tenemos la posibilidad abierta en los pleos... ...de, de, de pelear por un lugar entre los cuatro primeros de la liga. ¿Te había tocado dirigir en algún momento... ...una fase regular de 50 y pico de partidos, no. 52, como este caso? No, no, porque hay que dirigir en la NBA para que te toques. O en la liga argentina. ¿Y claro, no, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Yo dirigí en España y en Argentina nada más. ¿Y qué, qué evaluación haces hoy...? con 51 partidos de fase regular encima para tu equipo. No, yo digamos, en esto me manejo de dos maneras distintas. Una, primero, los reglamentos no los pongo yo, y entonces cuando están puestos trato de que el equipo rinda de la mejor manera y de hacer eh, todo de la mejor manera, entrenamiento, este, partido, viaje, programación, etcétera. En ese punto nos preparamos para eso y hemos funcionado dentro de esa dinámica. Eh... Eh, sin tener una experiencia previa, ¿no? porque eh, como nunca ha sucedido, hemos hablado, discutido, en el cuerpo técnico ajustado, consultado a los jugadores, vuelto a ajustar, y en ese punto nosotros llegamos a, a, a la finalización de la temporada regular, eh, creo que es bien, nosotros estamos en buena condición para empezar el playoff. Hay que tener en cuenta que no hemos jugado competición internacional, nosotros. Sí, hemos jugado el Super 8 y hemos llegado hasta la final. Claro. Eh, eh, llegamos bien a ese momento del 21 de mayo. Eh, todavía nos quedan varios entrenamientos. Esperemos que con todos los jugadores sanos estamos en camino de ello. Eh, si me preguntan mi opinión para la, la forma de competencia, digamos, ahora se habla del de año que viene, esta ya está, esta ya se, se ha jugado así. Eh, Eh, yo tengo otra opinión, para mí la Liga tiene que jugar 38 partidos y plenos los 8 mejores y los dos peores y el descenso. Eh, esa es mi opinión. Y a lo largo de nueve meses y medio. Eh, con menos partidos del 15 de diciembre al 1 de febrero, eh, para poder eh, extender en los nueve meses y medio. Eh, Eh, ...debido a, la, a las altas temperaturas... ...que hay en esos momentos... ...esa es la competencia que yo jugaría... ...creo que... ...en esa competencia podríamos... Eh, ...desarrollar mejor a nuestros jugadores... Vamos a pensar que Obras por ejemplo... ...tiene cinco jugadores sub-23... ...que tienen enormes posibilidades de progreso... ...con entrenamientos físicos y técnicos... Este, ...individuales y todo... ...bueno, con esta competición... Eh, ...es difícil ubicarlo en el calendario... ...y cuando termina esta competición si hay los que se van a la selección, eh, nada, van a ir, van a volver y no hay momento en un periodo de 24 meses de meterle un espacio de desarrollo. Eh, entiendo que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y consideras que tal vez con una fase regular de menor cantidad de partidos se podría llegar a ver un espectáculo en cuanto a lo deportivo eh, mejor? mira yo creo que... Eh, jugar tantos partidos seguidos, eh, como se juega a veces en una gira de visitante, es un riesgo deportivo, ¿no? Un equipo puede caer en crisis. En los partidos de local, creo que hay sobre cantidad de partidos, en un momento cinco partidos, y la gente eh, automáticamente elige tres. Y se te mueren dos partidos que no se lo puede vender a nadie. También se genera una expectativa previa, cuando los partidos se esperan con ganas y se hay una previa y hay todo un... eso, una expectativa previa, aumenta la importancia que hay sobre el espectáculo, ¿no? Eh, me parece que nuestra competición, no sé cuántos partidos dan, a, a 38 este, para los 20 equipos, no sé no sé de cuántos partidos estamos hablando, si... Eh, 500 y pico, 600 partidos me parece que 18 partidos más para todos los equipos está poniendo una cantidad de, de, de partidos que, que el medio no está pidiendo no es que nosotros tenemos todo vendido y la cantidad está toda llena y sumamos la cantidad de partidos me parece 760 que, Julio claro me es parece un montón que se juegan una cantidad de partidos porque por ahí si vos jugás este, en el mes 6 eh, partidos Eh, por un, con una competencia y 11 con la otra y, y jugás con once mil espectadores en los dos formatos estás sacando desgastando el equipo inútilmente ¿me explico lo que digo? es mejor jugar seis partidos con 1800 personas por partido que jugar once con mil por partido parece a mí está claro sí. está claro Julio lo que decir está claro y bueno de alguna manera pero bueno Los lo que mandan son los dirigentes, ellos eh, evidentemente opinan otra cosa y han decidido otra cosa. Está clarito, está clarito. Este, te meto nuevamente en el equipo, no sé si Mati quiere preguntar otra cosa más de la competencia. Eh, yo te meto en el equipo para preguntarte por la actualidad, por la realidad y por el futuro de Pipa Gutiérrez, ¿no? Juan eh, está haciendo un trabajo diferenciado hasta el miércoles y el, mu el miércoles vuelve a entrenar más eh, que normal y va a jugar el sábado contra Lanús y bueno, la expectativa es que juegue eh, ojalá que nos quede mucha temporada todo lo que nos queda eh, está más o menos en los tiempos de recuperación que esperaban están por debajo, está igual no se esperaba nada, Fabián, porque yo nunca en mi carrera tuve un jugador eh, con esta eh, cirugía o con esta lesión. Claro. Entonces no tengo una situación previa para medir. Claro, Cuando claro, voy claro, a los claro. médicos tampoco me la dan. Entonces, lo de Juan fue otra cosa. Lo de Juan no es algo que alguien hace porque está haciendo un cálculo... Eh, Eh, y, y sabe cuándo va a jugar lo de Juan, digamos, un equipo de básquet profesional, que es, que es verdad que es un negocio también y que hay toda una parte que hay que tener en cuenta del negocio es otra cosa también entre relaciones entre las personas y la pertenencia con un club y Juan eh, fue un jugador que eh, es un jugador es un jugador que Eh, fue al colegio en este club, eh, jugó al básquet inferior en este club y que la única camiseta que usó en, en primera edición, en la Liga Nacional, era de obra. Y es uno de los mejores jugadores que el club ha tenido dos veces en MVP. Bueno, nada, había que acompañar a Juan en este momento y esto es lo que hemos hecho. Perfecto, perfecto. V vendrá lo que venga, o sea, acá estamos, estamos con Juan y Juan está con nosotros y enfrentaremos lo que venga. Julio, gracias por la charla, eh, felicitaciones por el 1 en, en, en la zona sur y bueno, a seguir trabajando, nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias, un abrazo. Julio Lamas habló con nosotros de la actualidad de su equipo, del partido de, del viernes pasado, donde Obra se coronó número 1 en la zona sur de la Liga Nacional de Básquetbol. De